Ya, no hay otra forma de definirlo que el más represor de todo. s、uh -huh. Cada uno de los archivos posteriores nos encontramos con este crecimiento brutal.、Uh -huh. Estamos horrorizados también hace un año. Estamos v e n una muerte cada 23 horas. Bueno, en un año subieron los casos de una muerte cada 23 a una muerte cada 21. Y eso、uh -huh. traducido a números reales es una barbaridad de caso.